Meccan etapa 34. En la temporada de peregrinación mientras exponía a las tribus, se encontró con un asesinato de Ali Qasraf, por lo que los invitó al islam y se convirtió al islam.